Buenas tardes, como siempre, estamos en el aire de Hora Libre, esta vez desde FM Boedo y para toda la red Farco, el Fondo Argentino de Radios Comunitarias, hoy con un programa que como siempre nos trae esas cosas que se generan adentro de las aulas, que son interesantes de contar y que valen la pena que todos nosotros podamos de alguna manera disfrutar, de esas tenemos hoy también, ¿sí? Porque aquí en Hora Libre, con la producción de Paula Saludechea, ¿sí? Eh, Néstor Cortés, lo, eh, ayudándonos con la coordinación de piso en la operación técnica, hoy tenemos a Flor Carballo, mi nombre. Cristian Gauna, ¿sí? Y tenemos muchos estudiantes acá, ¿sí? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Bien! Mirá cómo me contestan los requiero, me encantó. <risa> <risa> Bien, a ver, yo voy a nombrarlos algunos como para que me vayan diciendo un hola, un cómo están, ¿sí? Kevin, ¿estás cerca por ahí? ¿Me podés saludar? Hola. ¿Cómo andas Kevin? Bien. ¿Bien? ¿Llegaron tranquilos? Bien. Bien, nos estuvimos acomodando. Tenemos al lado de Kevin a Juampi, ¿es verdad? Sí. ¿Qué tal, Juampi? Todo bien. ¿Saludamos a la gente que nos está escuchando? Sí. Bueno, perfecto. Tenemos acá como otra conductora que me está acompañando, a Valen. Valen, ¿saludamos a la gente? Hola. Muy bien, ahí están. ¿Ya la escucharon afuera? ¿Se escuchó? Perfecto, ella es Valen, es compañera. Sí, ahora me van a contar de dónde... Vera, me está levantando la mano, así que va a saludar a Vera ahora. Hola, yo soy muy bien, muy nerviosa, y bueno, me gusta mucho estar acá. Me encanta que te guste. Bienvenida, Vera. Tenemos a Romina a tu lado. Romina, ¿nos querés saludar a todos los oyentes? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Nos quedan ahí dos compañeros. Uno es Alejo. ¿Cómo le va, Alejo? Hola, ¿cómo le va, oyentes? Excelente. Muy bien, se lo acaba de escuchar con voz clara y altiva Y nos queda Luli Hola a todos los que están Escuchando la radio Bien, ¿Quién me cuenta de qué escuela venimos? Santa de la escuela Santa Cecilia Santa Cecilia Santa Cecilia, a ver número Escuela número 33, Santa sí. Cecilia que la ¿Qué? calle Senillosa Y dirección 650 Bien, a ver, Kevin, ¿querías contarme algo más? ¿Sí? No. Bueno, queremos saludar, pero yo quiero que saludemos a alguien que sin ellos no hubiéramos podido venir acá. ¿Quiénes son? ¿Quién nos nos acompañaron? ahí estamos. A ver, la primera. La señora Carla, la eh Carla. Carla, Sandra. Sandra Eli, me dijiste Vera? Sí. Eli, Cal eh Ida. ¿Y quién más? Ida. Sí. Y ahí tenemos un profe, un Javier Javier también El preceptor ahí. El preceptor Javier Y la directora ¿Dónde está la directora? Están, ah, están allá ¿Dónde detrás está de, Están detrás del vidrio Ahí están haciéndonos el aguante Bueno, <risas> entonces tenemos mucha gente que nos acompañó Bien Bueno, a ver, le vamos a contar a la gente que Tenemos esta escuela, Santa Cecilia Que es una escuela bastante particular por algunas cuestiones Tiene algunas materias, qué sé yo ¿Tienen lengua? Sí Sí Y a matemática a mí me ah, Mirá vos, Romila, le gusta la lengua A ver, a, a, a matemática A mí me gusta un poquito de ciencia natural A mí me gusta un poquito no, de ciencia natural, de... ciencias naturales A, a mí mi... naturales Pero vamos a contar a la gente que en nuestra escuela Que es doble jornada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué significa que es doble jornada? ¿Quién lo sí, explica sí. en, f... en ¿Tú, fácil? ¿Puedo explicar? Sí, mañana y turno tarde Todo corrido Sí o sea que ustedes almuerzan ahí sí. Sí, sí. ¿Y cómo se come en la escuela? Muy bien Muy bien, dice Vera y Me encantó Y nos tratan bastante bien <risa> Hasta que nos quieren <risa> <risa> <risa> Buenísimo A ver, y tenemos alguna hacen cosa Hacen comidas riquísimas también sí. Ah, sí. Hacen, ¿Y qué comidas comen? A ver, contame eh, Hoy comí Tengo comida para pará, pará, que me quedaste lejos del micrófono Así que lo voy a acercar yo Hoy comimos lo... fideos a la boloñesa y... Fideos con carne y flan Mirá vos, y comieron flan Una escuela que nos da de comer Que nos enseña <risa> materias Pero tenemos acá, yo quiero, dice Una escuela de doble jornada que tiene materias Especializadas y otras comunes Estas son las comunes ¿Cuál sería una materia especializada? Escribir en braille Escribir braille. en braille Escribir en braille ¿Quién me explica en sencillo qué es escribir en Braille? Vos, verá pará y te acerco al micrófono si te escuchan. Bueno, Braille es una máquina especial que tiene puntos y, por ejemplo, son distintas letras, eh, por ejemplo, la que es el uno y se lee tipo con, con puntitos que están escritos en braille Que hacen las señas Excelente Bien, ahí se entendió sí. Vamos a escuchar la presentación de la escuela Sí que la tenemos grabada Nosotros nos vamos a reacomodar acá en el sí. estudio pero sí. están sí ¿Qué me querés decir? Contame Y acá tenemos, no sé Acá hay un abecedario braille Que este es el signo generador El signo generador son seis puntos Que hay seis teclas en la máquina Y eso que es lo que forma las letras del braille Ah, bueno, Vera vi Pasa que tenemos que mandar al aire algo ahora ¿Sí? ¿Te, te, te aguantas Sí, pero va, vamos a seguir hablando, ¿eh? Dale, ¿sí? Estamos con los chicos de la Escuela Santa Cecilia La Escuela Santa Cecilia que se presentan de esta forma Hola eh, eh, Muy buenas tardes eh, Yo soy Luli Eh, de la Escuela Santa Cecilia. Eh. Hola, buenas tardes, soy Alejo. Y, y bueno, este quiero saludar a todos los oyentes. Y, y acá estamos en la escuela que queda en el barrio de Caballito, en la En torno mañanas hacemos matemáticas y sociales, y en materia especial que tenemos educación física, para y movilidad. Y a la tarde hacemos lengua eh, y ciencias naturales, y también hacemos ABD, eh, música... Estamos en el aire de hora libre, como siempre les contamos a los oyentes que este programa se gesta dentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y sale para toda la red Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer. Nos pueden escribir por correo electrónico, arroba... Sí, ahí los van a... A ver, momento, momento, que yo tengo que leer. ¿Sí? ¿Dónde lo tengo al el correo electrónico? Acá, horalibre.com.ar Y también pueden buscarnos en la página de Farco www.farco.org.ar Allí van a encontrar una enorme cantidad de radios que forman parte de esta red pero si buscan en producciones Hora Libre tiene este programa cargado a partir de la semana que viene y todos los programas anteriores por si los quieren compartir, los quieren llevar a otras radios los quieren subir a las páginas web o los quieren escuchar Así que a todos a aquellos que forman parte de la red Farco Les mandamos un fuerte abrazo Estaba yo aquí, ¿sí? Con estudiantes, chicas y chicos de la Escuela Santa Cecilia Una escuela doble jornada, ¿sí? Que tiene algunas materias que son de las comunes Lengua, matemática, biología, historia Pero también tenemos otras materias, ¿sí? Vera, me querías contar algo Que es que estuviste produciendo algo Estuviste trabajando, ¿sí? ¿Qué nos ibas a contar? Soy navegante Hago trufas, pizza, empanadas, galletitas, pochoclo, alfajol... Y muchas cosas más, torte, un montón... Y salen muy ricas y me prefería que hice... Son las pepas de membrillo. Un Mira. besito. <risa> me encantó. A ver, ¿sabés cocinar? Bien. Vamos a contar a la gente... Mi abuela Mirá, hasta le enseñaste la abuela. Bueno, a hizo? ver, una de las cualidades que yo todavía les conté a los oyentes, pero esta escuela tiene una peculiaridad porque tiene algunas materias que son especiales, porque lo que pasa es que todos nosotros tenemos una situación que es que no vemos, ¿sí? Y vos cocinas aún sin berra, o sea que se puede cocinar. Se puede cocinar con la mano, porque no cocino con los ojos, obviamente, ¿sí? Vamos a presentar la materia especial que tenemos acá, que la gente no conoce, y ¿cómo se llama? Braille. A ver, una es braille, la otra es orientada Orientación y movilidad. Bien, vamos a escuchar de qué se trate, después me lo comentan ustedes, ¿les parece? Dale. Dale. les voy a contar orientación y movilidad orientación y movilidad moverme solo por la calle viajeño eh, me acompaña al lago y ven yo ya un je pastor Hol fui y como Hola soy Rovi quiero contar que hice en orientación y movilidad en orientación y movilidad voy con la seña para moverme un poquito con el bastón hola, yo soy Juan Pablo y, y bueno en Oriente Sembra, el así que eh, sí, así salgo solo con el, con el bastón y eso eh, y bueno, una vez fui a conocer una veterinaria bueno, eh, eh, he ido a veces a, a algún lugar a conocer viste eso es una de las cosas Hola, yo soy Kevin, eh, me, yo voy a orientación y movilidad para que me enseñen a caminar con el bastón. Y salimos a comprar, salimos a, a comprar cosas que nos piden las seños, sobre todo las seños de ABD, que ahí cocinamos, nos enseñan a desabrochar, a abrochar botones, a atar cordones, a desatar nudos, a atar pillarse los dientes, pillarse la cola. A B quiere decir actividades de la vida diaria. ¿Qué significa actividad de la vida diaria? Actividades de la vida diaria son cosas de la vida, de, como por ejemplo de, como cosa de vestir. Que nos enseñaron a distinguir las monedas. Señora Libre, estamos con los chicos sí de la Escuela Santa Cecilia. Eh, a ver, a todos ustedes me, me están acá tratando de contar algunas cosas. Así que yo quiero que le contemos a todos los oyentes, ¿sí? todos los que nos están, ahí lo que decimos nosotros los radioescuchas, ¿sí? parte de esto de para qué sirve para ustedes orientación y movilidad. Porque por ahí lo que pasa es que la gente escuchó el informe. ¿sí? ¿Pero por qué es importante? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién me levanta yo, la mano? Yo, yo, yo, Dale, empezamos por la compañera, ¿sí? Luli. Ah, la orientación y movilidad es como, no sé, una materia especial que tienen los ciegos que les enseñen a manejarse para cuando sean grandes o para <coughs> ser más independientes y también para usar el bastón. Perfecto. Ahí aparece algo que es fundamental. A ver... Eh, te vi esta Romina primero y después vamos con Vera Romy ¿nos querés contar un poco? sí vale en orientación y movilidad eh, nos enseña a caminar solo no agarran para cruzar de la mano la calle uh -huh. y y vamos eh, por la pared bien aprendieron a moverse por los senderos tocando las paredes tanteando un poco el espacio ¿no? sí perfecto Vera, ¿querías comentar algo más? para que te con el micrófono, ¿eh? Bastón también para lo que sirve, que yo también lo estoy haciendo, es para pedir para cruzar. Para la gente que sepa que cuando uno está con el bastón, no ve y lo puede ayudar. Eso sirve mucho y lo tienen que agarrar Como de brazo el chico que no ve no el señor porque el que no ve él lo tiene cagado porque el señor se puede caer y eso Bien. Bien. ahí hay una una de las cosas, a ver, también tenemos a un compañero que lo que es Kevin, era tu nombre? Sí. A ver, te van a colocar el micrófono si puedes hablar. Ahí vamos. Lo de lo de orientación y movilidad nos ayudan a nos, nos ayudan a aprender a caminar con el bastón. Claro. Yo de hecho vi un bastón por aquí, ¿no? Juanpi me habías mostrado un guan, uh, uno de los bastones cuando llegaste. Lo vi lo vi acá en la mesa, ¿era tuyo? Sí. O sea que ya están usando ustedes el bastón. Sí, ya estamos usando. ¿Costó aprender a manejarlo? Sí. sí, sí. ¿Sabes lo que costó co aprender? A ver, ¿y cuál es lo más difícil? ¿Quién me cuenta? Eh, a ver, a ver, a ver Tenemos un compañero allá lejos ¿Me contás qué, fue, qué es lo más difícil de manejar el bastón? Y sí, sí eh, Lo más difícil de manejar el bastón Lo más difícil que me costó en la vida <risa> es mira que yo sé de aprender muy rápido Y eso Pero lo más difícil es aprender la técnica rítmica Que es Hacer el bastón de derecha a izquierda Ah. de que salga del de de de ombligo y manejar el bastón de ahí porque si vos no es eso eh, eh, puede ser que haya un pozo un obstáculo o un escombro o algo así y que te lo puede llevar puesto o sí o sin y si, o si no ves eh, también te puedes chocar con un cajón de verdulería claro a ver ahí me parece fundamental entender que para ustedes es una materia para que les va a servir así como les sirve aprender a cocinar... Les sirve andar en la calle... Y a saber manejarse... Porque la calle lamentablemente no está toda señalizada... ¿No? Ahora, ustedes antes me hablaban del braille... Que es una forma de escritura... Que a mí me acaban de regalar un alfabeto braille... Que está buenísimo... Me encantó... Sí, yo lamento que la radio no se pueda mostrar... Pero me lo voy a guardar para mí porque está genial... Y lo que me contaban por ahí fuera del aire... Es que hay lugares donde hay escritura de braille... El colectivo me dicen, ¿verdad? ¿Y dónde más? ¿En qué parte del colectivo hay? hay? Hay colectivo, hay no sé A ver, vamos con Luli y después vamos con Kevin hmm. Hay semáforo no sé, para ciegos, no sé, o carteles que por arriba, no sé, por ahí tienen cosas en braille O hay artículos para ciegos, no sé, un reloj que agarrás una tapita y lo corres y tienen los números en braille O hay juegos que los podés adaptar y en braille Bien, está bueno eso ¿Y en qué otro lugar, Kevin? Hay eh, en semáforos para ciegos Hay ascensores que tienen carteles de plastificado frío, braille mira qué bueno Bueno, eso sería genial que cada vez haya muchos más Y que todos los ascensores Y que todos los eh, semáforos puedan tener este sistema, ¿no? A ver, Juanpi También yo quiero decir de que en eh, los, los colectivos donde está hacer el pasamano, tienen viche que tiene el botoncito del timbre, sí. tienen eh, tienen brida la P de parada. Ah, o sea que o la vos la T ¿La T de qué? De, de timbre también tiene. Ah, está marcado la... dónde está el timbre y dónde está la parada. O también tiene sí. la P de presiona. Mira. Buenísimo, o sí. sea que hay lugares que ustedes ya conocen donde pueden haber referencias en diferentes partes de la sociedad, digamos, la calle, el semáforo, el colectivo. ¿Dónde falta? No, vamos a quejarnos ya que estamos al aire. ¿A dónde está faltando? donde tiene que haber más señalización? En la balanza. Balá. Ah, La sí. balanza parlante. Vete que hay algunas balanzas parlantes que te dicen ah. cuánta pesa cada cosa. Sí. Claro. Sí. Ah, eso está bueno uno va eh, a Además no... del braille está eso también que Las cosas parlantes también Hay, no sé, reloj parlante Celular parlante con La que la habla de... Bien, mira no, no lo había pensado Pero está muy bueno eso, la verdad es que cuando uno va a comprar 100 gramos de jamón crudo Porque tengo que confiar en el otro, en realidad me tendría que decir 100 gramos la, la máquina ¿No? Mm, sí. Está bueno La balanza de las farmacias, ¿sabías que ¿Qué? Si te lo hice en la pantallita, pero no te lo hice o sea, en parlando Si a llega a decir cuánto peso la balanza, me muero, me deprimo Porque <ríe> estoy muy <ríe> grande, quiero que lo sepas <ríe> Chicos, vamos a hacer algo, esto radio La radio, ¿qué tiene? ¿Tiene palabra? Micrófono Un micrófono para que entren las palabras, las voces ¿Música? ¿Tiene silencio? ¡Música! ¿Vamos a escuchar algo de música? Sí, Compañera Valen, ¿tenemos algunas cosas para poder ahí disfrutar de buena música? ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? Cuénteme. estoy yo solo suyo con el micrófono. Uno. A ver. Mira, súbeme la radio. Canción número uno Súbeme la radio dijo Valen, así que está de la orden. <risa> <risa> súbeme la radio. El alcohol Súbele la radio que esta mi canción Siente lo que va subiendo tráime el alcohol, que quita el dolor y Vamos a la luna y el sol Súbele a la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo el alcohol, que quita el dolor. Y vamos a la luna y el sol. Ya no me importa no. Nada. No facita Sabó ah, bueno. en un moment fou la casa de Estábamos con Despacito, ahora, ¿qué vamos a escuchar? Canción número 3 La bicicleta Número 4 Gasolina Y estamos en el aire, escuchábamos, hay cuatro temas que no son cual, cualquier canción. ¿Son cuáles? ¿Los más votados por quiénes? ¿Quiénes votaron esto? Esta es la... Bueno, o sea, algunos chicos, bueno, votaron la, la, las cuatro canciones. Sí. La sí. no No ganaron todas las canciones. Mira, así, a ver, son el ranking de las cuatro más votadas de la escuela, ¿fue así? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. pasamos por cada grupo y nosotros, pasamos por cada grupo y, y nosotros leíamos las canciones, y bueno, y nosotros pasamos por cada grupo, sí. le leíamos las canciones más votadas por el grupo B y por el grupo H, y... Y pasábamos por cada salón y cada uno elegía a uno. Ah, así Bueno, hoy, aparte una peculiaridad, porque me ayudó para presentar los temas Valen. ¿Cómo te sentiste, Valen? Yes. Bien. Yes. Perfecto. Sonó muy bien, sonó clarito. Estuviste leyendo. ¿Nos querés contar cómo leías? ¿Cómo estabas leyendo? Bien. En braille, ¿sí? Lo trajiste escrito. Yo vi ahí unas hojitas, ¿sí? Que tenían todo escrito. ¿Quién escribió esas hojitas? ¿Quién esas hojitas? ¿Vos? Muy bien. A ver, me estuvo ayudando en la locución por ahí porque me parece que es necesario empezar a reflexionar un poco sobre esto. Para hacer radio hacen falta sonidos, música, silencios, canciones, ¿sí? Y si no sabemos o no podemos hacer algunas otras cosas, la verdad es que podemos hacer radio igual, ¿sí? O algunas personas por ahí tenemos la posibilidad de sumarnos a hacer radio y hay que animarse. ¿La vienen pasando bien? Sí. Sí, nos viene gustando. Kevin, ¿qué me quieres decir? Sí, la venimos pasando bien. No qué bueno. No eso me gusta, y... que la estemos pasando perfecto, a mí me gusta. Yo salí ¿Sí? en radio ya, eh. Sí, ¿ya habías hecho radio antes? Sí, en, F en FM Riachuelo 100.9, no. me ah. no. Estás muy lejos del micrófono. Pará, pará, pará, pará, para para para para ver a qué eso está cerca del micrófono, ahí no. vamos. Salí por la radio porque Tengo novio Y mi novio me llamó Por la radio de Andy Comenzó Y vamos a tener 15 hijos 15 hijos Van a ser muy muy muy fructíferos <risa> Bien Chicos tengo que cambiar de bloque en Yo tengo que mandar una tanda ya urgente sí Así que a la vuelta hacemos una columna Ahora vamos con una tanda Nosotros continuamos con más hora libre ¿Les parece? ¿Me esperan acá? Dale, dale Hasta la vuelta. Hora libre por farco satelital. www.farco.org.ar. Estamos en el aire de hora libre Les contaba antes ¿sí? Junto con este grupo de chicas y chicos De la Escuela Santa Cecilia Que tenemos un montón de cosas que podemos compartir Aquí en el mundo de la radio como lo que es muy particular no Porque es también un lenguaje Yo les pregunto, ¿Quiénes escuchan radio? Yo ¿Sí? <ríe> A ver, no se lo ya me tiran el horario Cuando escuchan A ver, si sí, háblenme cerca del micrófono Alejo, ¿Cuándo escuchas Radio 2? Eh, muchas veces pero te voy a contar algunas eh, cuando voy a la escuela a la mañana y los fines de semana escucho radio para escuchar los partidos de fútbol de la Superliga muy bien, a ver Kevin y yo escucho radios paraguayas ¿en serio? sí ah, mirá, ¿son de familia paraguaya? no ¿te gusta el sonido, la música? sí Ah, mirá vos, la está bueno ¿Te gusta te gusta la música que tiene? Y si hablar en guaraní ah, ¿Qué sabes decir, por ejemplo? A ver, ¿cómo se dice un hola? Hola amigo Otra cosa <risa> Otra cosa, a ver qué sabemos decir Decime vos qué sabes decir, por ejemplo Una, ¿Alguna palabra en guaraní? Preguntame algo vos y yo veo si te puedo ah, A ver, ¿cómo te encontrás hoy? ¿Cómo estás ahora? No sé, ¿cómo se dice eso? ¿Bien o mal? está bien o estás mal? En guaraní se medio diferente. Sí, claro, que se habla distinto como en todos los idiomas, chicos. Aunque sea un país limítrofe. Sí, claro, pero porque tienen otra otra lengua originaria. Sí. A ver, bueno, las radios que también tienen eso, vieron que nos ayudan a buscar... Y encontrar mundos distintos A veces mundos de rock, mundos de Música romántica A veces, también, antes me decía Kevin Fuera del Aire que uno puede encontrar noticias Alejo me contaba que Él escuchaba los eh, Programas deportivos ¿sí? Los partidos también los partidos. Bien, Vera también me había dicho que escuchaba la radio Para que te voy a acercar el micrófono Así nos contás qué es lo que escuchabas en la radio Escucho que me mato de la risa de la mañana cuando vengo van con la 100. Ah, mira, una radio que es la 100. Romina, ¿escuchamos algo? Sí, yo escucho la publicidad. Mira, ¿te gustan las publicidades? Mira qué bien. Valen, ¿vos escuchás radio? Sí, me dice. ¿Me querés decir que radio escuchás? Apple. ¿La? Apple. Ah, Apple, Apple. Apple. mira. Me salió clásica, se parece más a mí. Yo escucho las 100. <risa> claro, no. la 100 Yo soy muy áfem <risa> Sobre todo vos que leer <risa> Bueno, a ver eh, Tenemos acá Algunas algunas columnas que ha realizado Algunos de ustedes sí, ¿Qué, ¿Qué columnas realizaron? De deportes Una de deportes y la otra de Terror De terror De, terror, de y... deportes de cocina Vamos a escuchar la de cocina primero y después la comentamos y me cuentan cómo le hicieron. Dale. Vale. Columna de cocina. más rico del programa recetas que aprendimos en ABD yo cociño trufa, torta pan eh, galletita alfajón Eh, qué pasino. Ma fin. Eh, me cotre un pepa y yo tienen que coger un montón de cosas más, por ejemplo, eh, tartereta y buenas chau. Hola, yo me llamo Romina y le voy a enseñar a hacer turuja. Los ingredientes lleva vainilla eh, dulce de leche y coco cuando dulce de leche le pones como así como una bolita y después le pasas a coco si sí, son riquísimos soy Luciana y el comas de alfajorcitos de maicena eh, los alfajorcitos llevan eh, coco, dulce de leche y tapitas agarras una tapita le pones, la untas con dulce de leche la desparramas toda y después la tapas en otra tapita y la, el dulce de leche por los costados lo pasas por coco y son riquísimos chao Estamos en el aire de hora libre, estamos con los chicos de la Escuela Santa Cecilia. Yo les recuerdo que están en el aire de Romina, Vera, Luli, Alejo, Kevin, Juampi. Tenemos acá a Valen, ¿sí? Están todos los chicos. ¿Nombré a todos? Sí, sí, sí. ¿Los nombré bien? ¿Sí? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, pero cree que yo lo puedo hacer bien. Me encantó. <risa> chicos, cuéntenme cómo hicieron esa columna que acabamos de escuchar. ¿Quién la grabó? Vera, vos estuviste ahí grabando yo te voy a sacar el micrófono así nos contás un poco a dónde fueron a grabarlo, cómo lo hicieron con quién lo hicieron, cuándo lo hicieron eh, vale. el lunes a la una después de comer en el salón de arriba con calma y la radio y yo grabé lo de cocina por la radio y después vimos cómo se escuchó una cosa que la dice a Navarro... Pero bueno, salió muy bien... <ríe> me gustó como salió, che... Así que... A ver, tenemos una columna más... ¿Es verdad? Sí... ¿En esa de cocina participó el más? Le pregunto acá a la gente que me está acompañando... No... ¿No? ¿Te parece que sí o no? Romy y Luli... Romy, cómo, ¿cómo te la sentiste luna. haciendo la columna? Bien... Estuviste bien... A ver, contame... ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Qué pasaba si se equivocaban? Nada, y Clarissa lo borraba. Sí, si se equivocaban lo podíamos borrar porque estaba editado. De hecho, la radio también nos da esa oportunidad, que es la oportunidad de grabar, editar, probar. Ahora acá en el aire lo que sale mal, sale mal. Es así. Eh, Kevin, vamos a escuchar ahora un informe de deportes. ¿Es verdad? ¿Tenés ganas? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, escuchamos el informe de deportes. Quería ver si estaba saliendo bien al aire. Está perfecto ahí. Sí, el, ahí me gustó cómo quedó el micrófono y la distancia con la boca. Estamos todos en el aire. Nosotros continuamos con más hora libre después de este informe deportivo. a Fabián y a Mauro. Queremos que nos cuente qué es el golbol. El golbol es un deporte para personas con discapacidad visual que consiste en eh, bueno, meter goles. Eh, se juega eh, tres contra 3 en una cancha de 9 metros de la, de ancho por de eh, largo eh, los tres jugadores eh, se tienen están en el piso no se pueden no se juega parado se juega acostado se juega arrodizado claro se arrodillan y ...se tienen que ir deslizando... ...para un lado... ...o sea, el que juega a la derecha... ...se desliza para la izquierda o derecha... así izquierda o derecha... ...tratando de que la pelota no pase... ...se tira por el piso siempre la pelota... ...pesa un kilo y medio la pelota... ...un kilo doscientos gramos... ...si va por arriba... ...ya es penal... ...y no... ...y el penal se ...salen los dos del costado... ...y ataja el del medio... ...y si hay niñas en el piso para que se puedan orientar... ...el del medio se desliza para los dos lados... ...y los el de la derecha hacia la izquierda... ...y el de la izquierda hacia la derecha... ...siempre, siempre tapando eh, la, todo, todo el arco... ...o sea, como son nueve metros... Eh, ...cada uno defiende tres metros... hacen torneos en este momento se está jugando eh, se va a jugar un torneo que se llama Evita que se juega en Chaco y van todas las provincias de Argentina y cada provincia lleva a su equipo y salí seleccionado para ir a representar a Buenos Aires con tres, eh, tres jugadores más. ¿Desde qué edad empiezan a jugar? Se empieza a jugar eh, por lo general a partir de los 10 años, pero obvio que se puede desde antes. Pero eh, por lo general se juega desde los 10 Sí, nosotros jugamos en el cenar Que es un lugar donde Hay muchos deportes Y tal Golbol por ejemplo Y ahí jugamos Entrenamos Entrenamos eh, Tres veces a la semana Los lunes eh, En Ramsay que, que queda allá por, por Belgrano los viernes en, en el cenar y los sábados en parque Sarmiento. está bueno porque eh, te divertir si te gusta así como lo estoy lo estamos contando parece fácil vos vas y atapó pero la pelota eh, es pesada es más es como la de básquet eh, y es algo difícil más o menos cuando tenés eh, otros contrincantes que también tiran la pelota fuerte con técnica técnicas eh, pero está bueno si te, te divertís te divertir y está bueno y está bueno porque a través de ese deporte también a mí me gusta jugar a ese deporte porque también a través de De ese se puede puedes conocer a distintas personas. En 2015 eh, salimos campeones y ganamos una Copa Challenger La tenemos todavía acá en, en la escuela Y para este torneo esperemos eh, que Buenos Aires pueda tener un puesto alto Que yo creo que sí, espero que sí eh, Yo creo que si uno le pone ganas se puede Este año la escuela también ganar eh, una medalla en un torneo de son los Juegos Fuerteños que hay distintos equipos de capital Continuamos en el aire estábamos escuchando ahí parte de una entrevista que realizaron ustedes, ¿quiénes estuvieron en la entrevista? Yo no. Alejo, Vera, Romina bien, ¿quiénes son los entrevistados? Fabián y Mauro que ellos fueron a nuestro salón y grabaron Y ellos grabaron una entrevista y contaron lo de los torneos, a dónde se jugaba. Y yo, por ahora no estoy haciendo las clases, pero dentro de una semana o un meses no sé, eh, voy a empezar a entrenar junto a ellos, pero no en ramps, en cenar y en parque no. Pero sí que voy a entrenar así en la escuela. Bien. Y cuando sea grande quiero jugar al golf. Bien, ¿cómo se llama el, el deporte? golf Golball. Bien, a ver, es un deporte que yo desconocía absolutamente, se juega a me cuentan acá, sí, sí. sí con una pelota muy grande, y que tiene cuántos eh, arqueros? Eh, tiene tres arqueros, y juega dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que son a la derecha a la izquierda, eh, que son pigot, y en el medio está el, está el jugador del medio, que también juega como arquero también pregunto y siempre se juega con chicos que no ven y sí pero el que tiene resto visual se pone gafas ah para estar en igualdad de condiciones si sí, sí, porque... sé que nos queda nada de tiempo pero yo sí si no seguiría hablando de esto pero hicieron más cosas si ¿sí? entonces tenemos también la introducción a un cuento de miedo que sí. quien lo grabó el es? cuento lo grabó Carla María Nicolino mira Pero después trabajaron todos en la introducción Vamos a escuchar esa introducción al menos A ver si nos llega al aire dale, dale, dale. Cuento de Una introducción que fue dada porque ustedes estuvieron trabajando sobre un texto de Stein, Stein ¿Se dice? R.L. Stein. Ah, que es Fantasmas. Sí, sí, sí. sí. Bien. Editora MS. Habíamos, habíamos estuvi, estuvimos ahí como hablando de esto, porque ustedes, claro, ven literatura, ven cuentos, leen, y había grabado la maestra, ¿no? La seño. Sí. Claro, lo que pasa es no tenemos tiempo para pasarlo al aire. Ufa. Perdón, pero no lo vamos a poder pero yo quería escuchar parte de la introducción que habían hecho. Y tenemos un recomendado y con esto nos vamos a despedir. Sí, tenemos un libro que se llama Fantasmas, del autor R. L. Stein y editora MC. Bien, y vamos a escuchar algo de música recomendada, ¿es eso? A ver, o ¿qué es lo que tenemos recomendados? El libro, vamos a ver cómo suena, lo grabaron los chicos y ya nos vamos, nos vamos a ir con el tiempo, así que vamos a leer libros de Elsa Bornemann Manos el titiritero los mullis Kraukasach cuando fallan los espejos cuentos de miedo y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo como pasa con los buenos programas, nos queda mucho material afuera <risa> Así que yo los felicito ¿Estuvieron cómodos? Sí ¿Te gustaría volver a hacer radio? Dale, dale, dale Bueno, si pasa que pueden volver Dale, Kevin, decime lo que querés Sí Nos gustaría volver Bien, bueno, si les gustaría volver Yo quiero que hoy la gente recuerde quiénes hicieron el programa Así que avalen que tengo al lado mío, a mi derecha Le voy a pedir que me diga su nombre y apellido Y así después todos van saludando a los oyentes ¿Nombre y apellido? Bueno, mira. ¿Vale? Valentina Valentina estuvo en el aire Compañero, ahí acérquese el micrófono ¿Yo? Sí Bueno, yo, Juan Pablo Juan Pablo también hizo parte de este aire Un compañero más que saluda a los oyentes Yo, Vera Bueno, Vera A ver Yo, Kevin Vamos a pasar al otro lado de la mesa Tenemos al compañero que está allí <risa> Yo soy Alejo Arturo Álvarez Y al lado tuyo, nos saluda Yo soy Luciana Luciana Y Vera, ¿y? Soy Diana romina Bueno, chicos, todos ustedes estuvieron haciendo este Hora Libre. Yo les agradezco por haber venido. Nos decían por ahí, hoy juega... ¿Quién juega? Argentina, contra Perú. <risa> bueno, entonces, nos despedimos así, esperando un poco de éxito. ¿Les parece? Muchísimas felicitaciones. ¿Qué le querían decir a la gente? ¿Vamos qué? ¡Vamos, Argentina! ¡Apásame <risa> la que viene, chicos! ¡Vamos, Argentina! Vamos a golear a ese guau. ¡A Perú! Fonsi! Digua! Oh, oh, oh no, oh no. Oh. Hey, tere, tere, tere, tere, tere. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Digua! Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro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 Ni tapacito, sabe sabecito, vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabe y es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Yo espacito, quiero recibirte despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te Hasta que la sol ha escrito, ay bendito, para que mi yo se quede contigo. Ah, claro. Pasito a pasito, suave suavecito, nomás pegando, poquito a mi boca es favorito. Mi favoritocito pasito a pegando, poquito a poquito.